Bueno, Nico, qué noche especial, qué noche linda para volver a la luz y el recibimiento de la gente con el mural. ¿Lo habías visto? No lo había visto, eh, me habían hablado. La verdad que es eh, es algo muy lindo. Eh, sin duda que, que nada, tengo muy buenos recuerdos ¿no? de la Lanús. Eh, pasé momentos muy lindos eh, durante toda mi carrera, me hicieron crecer, me enseñaron. Me cuidaron, ¿no? eh, siendo muy chico, con 17 años cuando llegué. Y, y la verdad que es agradecer a Lanús, eh, el cariño especial de, de toda la gente. Y, y bueno, nada, me, me dejaron sin palabras también, pero, pero bueno, es, es gracias. ¿Pudiste disfrutar la noche más allá de la emoción? Sí, siempre se disfruta un, un juego de las estrellas. Eh, te reuní con amigos, te reuní con, con gente conocida. Eh, charlas, eh, uno nada, es un, po, un, poco, un poco reencuentro, ¿no? pero es más diversión, show, queremos demostrar ¿no? lo, lo que es la, la asociación de jugadores ¿no? para, para el básquet argentino, para la historia del básquet argentino. Así que nada, siempre que pueda aportar, que siempre que pueda estar presente voy a estar, así que nada, para mí es un placer estar acá. ¿Tuviste todo el fin de semana con Campasso? ¿Le ganaste hoy en la cancha? Bueno, eh, de pedo medio dudoso, pero.. Eh nada, ganamos eh, nos pasaba, la pasamos muy bien este fin de semana con Facu los chicos creo que se fueron todos muy contentos, los padres también que son los que hacen el esfuerzo eh, porque estuvieron ahí aguantando a sus hijos acompañándolos para nosotros eh, el campus es eh, es un evento importante ¿no? es un evento lindo y, y que nos gusta hacer eh, y nos gusta hacerlo para aportarle para al básquet, para aportarle para a los chicos y, y porque también nos hace bien a nosotros ¿no? bueno, Linda Previa de vestirse de blanco, ¿no? Hoy de blanco, próximamente en el Real Madrid. Bueno, eh, no lo había pensado, parece. No lo había pensado, eh, pero la verdad que nada, queda para eso. Eh, hay muchas cosas por delante eh, en los próximos días. Eh, ahora ya el jueves arranquemos eh, un proceso nuevo, un proceso que, que me ilusiona mucho, ¿no? Con todos los chicos y que creo que, que tenemos que, que estar muy firmes ¿no? y, y concentrados para, para trabajar. Lo no, mejor le pro. gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Santi.